¿Qué tal, Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo e s í a s ¿Cómo estás por acá? p r o c e s a n d o n o las medidas que se van、eh, anunciando, no solamente el lunes, sino también en la jornada de, del día de ayer,、eh, que me imagino que son medidas que, que no sorprenden、eh, para nada, n o、eh, viniendo desde la ministra Patricia b Ulrich. No, no sorprende, era previsible. Eh, nosotros ya lo habíamos advertido en su momento con, con la represión en Jujuy, con, con esa prueba piloto que hicieron、eh, Morales y compañía, y, y se veía venir que la ponían a, a Bullrich para hacer esto.、Eh, lo preocupante es, como, como decía el compañero hace un rato, de este tema de, de la violación de la, de la constitución con las medidas, como si fuera. Esa, esa tendencia que tienen estos gobiernos a, a tirar de la soga hasta、uh -huh. donde pueden, a ver si llego, a ver si puedo meter esto, a ver si puedo meter lo otro. Pero bueno, ese, también la historia de, de las, luchas, las luchas populares en este país también es eso, ¿no?、Uh -huh. Tratar de defender lo conquistado y, y meterlo para adelante.、Uh -huh. Así que los esperamos a los amigos de la Pato.、Uh -huh. Eh, y, y pensaba, digo, el 19 y el 20 ya en nuestro país está、eh, previsto movilizaciones.、Eh, se da ¿no? eh, que, bueno, en el marco de estas nuevas medidas económicas, la movilización sea el 20, digo,、eh, y, y, y genera un poco ¿no? de, de angustia saber que la primera、eh, movilización sea en el marco de estas nuevas medidas y ya con estas nuevas directivas del ministro de, de la ministra de Seguridad. Sí, habría que ver qué hacen.、Eh, la verdad es una fecha que, que se viene、eh, recordando los muertos del 19-20 de diciembre del、uh -huh. 2002.、Uh -huh. Así que no es que es una, una marcha sorpresiva, esto que dicen de, de pedir permiso, toda esta historia.、Uh -huh. Tenemos que ir moviéndonos con precaución para que no c a i g a m o en la trampa de, de estos tipos que es lo que quieren es generar caos para seguir pescando a río revuelto.、Eh, Personalmente, yo no creo que, que aprovechen la fecha porque sería una, bastante duro de asimilar y para, para la población toda, para toda la sociedad, que en el aniversario de, un, de una fecha tan trágica vuelvan a reprimir.、Eh, pero bueno, hay que ver porque esta gente, la verdad, no, no tiene prurito en hacer nada de esas características. Lo que sí está claro es que están preparando el terreno para pronunciar el ajuste, s para. Para reprimir toda la p r o t e s t a s o c i a l que surja de todas estas medidas terribles que están tomando, que、eh, defrauda a una parte del electorado muy, muy grande que los apoyó,、uh -huh. porque lo han apoyado desde los sectores populares también, que querían、eh, cambiar la, la cosa, pero bueno, bajo la, lo apoyamos b a j la promesa de que iba a ajustar la política, que iba a ajustar a los sectores más pudientes, y al fin y al cabo, a los 3-4 días ya empezaron a. Apegarle a, a las clases medias, a las clases populares, se vienen ajustes mucho más fuertes durante el verano, que es la clásica de, de estos gobiernos de derecha que aprovechan las vacaciones, un momento de menos、eh, participación de la sociedad en, en las cuestiones de, de la、sí. calle para para meter ajustes, meter evaluación, meter todo lo que van a hacer. También meter una reforma laboral, también hay que ver qué hacen con esta ley OBNIU que quieren proponer, que viene adentro de ese colectivo. Así que bueno. Eh, el panorama es preocupante, pero bueno, todavía que, tenemos que esperar a ver qué, con qué se vienen.、Mm. Como te decía antes, yo creo que es, están, están tirando de la, de la soga a ver hasta dónde pueden. Pero bueno, hay que ver, porque la derecha es, es así también. Bien,、eh, por ahí、eh, entiendo que también iban planteando desde el Ibero del Sur que, que se, lo que se necesitaba era un protocolo con, contra el hambre, ¿no? Tal cual. Sí, nosotros hacíamos、eh, como una respuesta a la, a la ministra,、eh, la, la respuesta a la inflación, al, a la s u d a de los alimentos, que es tremenda estos últimos días, ya venía desde, desde el gobierno anterior, pero ahora se fue a las nubes.、Eh, no hay medidas para contener el hambre de, de la gente. Nuestros centros comunitarios en, en los barrios se llenan de, de jubilados, de gente que cobra una pensión, una jubilación mínima y no llega a fin de mes.、Sí. Y. Y eso, eso es terrible. Y para esas, para esas problemáticas nunca hay protocolos, nunca hay respuestas, nunca, nunca hay ningún tipo de, de, de paliativo.、Mm. Entonces, nosotros, si, el, si la respuesta al hambre de la sociedad va a ser amenazarla con, con los palos y los gases, bueno,、eh, me parece que están equivocando y no, eso no va a terminar bien de ninguna forma. Porque、mm. ya ha habido experiencias de, de, de otros gobiernos que han tomado ese camino y en este país no. No prospera. Lamentablemente,、eh, t e r m i n a p a g á n d o l o el pueblo, porque los que le rompen la cabeza con los palos, los que reciben los gases, los muertos l o pone siempre el pueblo en este país.、Uh -huh. Pero bueno, d e b e m o s de que eso no pase.、Uh -huh. Y d e b e m o s de resistir lo m á x i m o p o s e g u i d o a estas medidas,、uh -huh. que son un desastre para la sociedad.、Uh -huh. Sí,、eh, consultarte eso, ¿cómo crees que.? que、eh, digo, ¿Cómo digo, se puede resistir a, a, a todas estas medidas?、Eh, ¿Se ve alguna. algún... Eh, alguna, de algún lado por donde、eh, poder entrar、eh, en contra digo, de, de, de todas estas medidas a, anunciadas, digo, porque básicamente、eh, toda protesta a partir de ahora va a ser ilegal. Sí, nosotros desde Libre del Sur estamos convocando a una, a una unidad nacional por encima de todo para, para enfrentar a la derecha, por encima、ah. de todas las. las... Las programáticas de las elecciones, digamos, todas las, las propuestas de, de cada candidato del espacio de izquierda,、eh, progresista, que se han presentado, me parece que es, nos parece que es tiempo de, de unir voluntades para, para mostrar una resistencia fuerte a todo esto. No pueden contener una movilización de 50.000 personas,、mm. eso es, está claro.、Eh, no sé si es el momento para hacer una, una medida así, habría que ir evaluándolo, pero. Ya una parte de su electorado se está desayunando de que es más pobre que hace una semana. Entonces, también hay que dejar andar la, la, la frustración de la gente que todavía tiene esperanzas en que esto sea un, un cambio positivo. Hay, un, hay una parte de la sociedad muy grande que la venía p a s á n d o l a muy mal y, y necesitaba el cambio, por lo menos el que ofrecían ellos, ¿no? La mentira esta. Pero, pero bueno, parece que no hay que pisar el palito, hay que ser precavidos. Con estos tipos, porque lo que quiere es generar caos.、Eh, lo que más necesita este gobierno es tener una una protesta violenta en la calle para, para empezar a estigmatizar, para profundizar la grieta. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de de contener a ese 44-45% o del electorado que, que votó en contra de mi ley, que decidió que ese no era camino, a pesar de que se tapaba la ley para ir a votar a, a masa. Pero, pero eso es un, una. Porción de lectura muy grande que, que está en contra de este modelo, tenemos que agrupar ahí, hacernos f u e r t e y empezar a, a, a proyectar cómo vamos a enfrentar todas las medidas de la derecha, porque no podemos permitir que se privaticen las empresas del Estado, que vengan por la salud pública, la educación. Pero bueno, para eso tenemos que tener una unidad, de, por lo menos en la acción, sobre todo para, para estos primeros meses que son los que van a aprovechar para, para ir a fondo con todas las reformas. Buenísimo, buenísimo.、Eh, Adolfo, te agradecemos estos、eh, minutitos y bueno, nos encontraremos en las calles. Sí, como siempre. Bueno, gracias a ustedes por el momento de acá. La pasamos muy bien con esta、uh -huh. nota, porque、uh -huh. encontramos compañeros、eh, luchando por lo mismo. Así que、uh -huh. eh, nos vemos en la calle, como decía.